¿Cómo les va, chicos? Bien, bien. Perfecto. Bueno, eh, Roberto, a ver, contanos, ¿qué pasó ayer en ese encuentro? Bueno, este, como siempre se analizan distintas alternativas que se presentan en cada en cada momento del desarrollo de esta lucha, ¿no? Mm. Pensemos que hace más de 70 años de ocurrido este la la el corte de, de de los ríos pampeanos o del río en todo caso actual y salado y nos ocurren este circunstancias en cada momento que van apareciendo y bueno, hace tres años que tenemos eh ya el el pronunciamiento de la corte para que Mendoza deje libre ahí en el límite con la Pampa en michuquero que dejen libre ahí Este 3,2 metros cúmicos seg por segundo y eso no ocurre mm. este esta esta Corte Suprema de Justicia que es muy rápida para algunas cosas pero para otras son demasiadas mm. lerdas o se nota que no les importa nada mm. entonces bueno, siempre se analizan alternativas y la de ayer fue una más en ese marco de ver qué es lo que se puede agregar a lo ya realizado que bastante entonces analizarlo el camino, digamos, en el orden interno dentro del país, este que como se ha hecho y por otro lado, bueno, ver qué otras alternativas existen desde el lado de los, bueno, de la gente que cualquiera puede reclamar en esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ver cuáles son las últimas alternativas para ver qué es lo que se puede agregar a lo ya realizado. ¿Y cuáles son esas eh, alternativas? Bueno, Este, recurrir a distintas hay distintas posibilidades recurrir a organismos este eh, internacionales que tienen que ver con con estas con estas denuncias que este digamos a nivel internacional llegan a, a producir este movimientos y opiniones de, de, de gran impacto y que pueden influenciar en temas En, en los factores que definen las cuestiones que se van definiendo todos los días, ¿no? ¿A qué organismo internacional, internacional podrían recurrir? Bueno, hay varios, hay varios, pero bueno, todavía está incluso la universidad técnicamente trabajando en esto, viendo qué es lo que se puede hacer, porque acá hay cosas muy técnicas, ¿no? Entonces uno desde otras profesiones, de otras miradas, o de no saber, este, digamos, del derecho, pueda puede agregar así que lo que se hace es irendo sin definiciones aún mm. este, eh, pero bueno todo está en camino de que un día ocurra que claro. ahora está está un poco las cosas están como estamos cerca de las elecciones también este hay algunos impedimentos digamos este tácticos digamos de cuando conviene hacer si es lo que hay si es que hay algo para hacer digamos entonces poco te puedo agregar yo desde el punto de vista técnico sobre esto que me está preguntando sí que cada oportunidad dice que la asamblea por los ríos panpeanos participamos de, de del comité interjudiccional del Atuel inferior y bueno y ahí también llevamos nosotros nuestras posturas nuestras posiciones y, y bueno y se debate y se deciden cosas así que siempre ocupado y preocupado por las mismas cuestión es mm. vamos a tener agua de una vez por todas claro. años y años peleando 70 o más años peleando y no hay una gota a pesar de que todas las decisiones que se tomaron en el orden interno eh, dentro del país decían que había que hacerlo no que había que resolverlo esto mm. y aún seguimos igual se nota que algunos son más más poderosos aún de los que parecen que ciertamente esto se ha venido comprobando siempre que los poderosos son cada vez más poderosos, aún en los momentos de grandes o importantes decisiones para los pueblos, en este caso para los pueblos aguas abajo de de, de, de, de las cuencas, ¿no? Mm. Eh, entonces estamos ahí viendo siempre... al eh, Evaluando alternativas. Así claro. que, eh, Roberto, y, esto, y, sí. Roberto y Roberto mmm, y ¿qué, ¿qué faltaría? O sea, ¿quién tiene que tomar la decisión para que se empiece a cumplir el fallo de la corte? ¿Qué, qué dicen, bueno, los, los que saben y bueno, abogados y abogadas que están trabajando en eso? es la corte la que tiene que tomar la decisión final y ordenar y que sí. Eh me... ¿Sí? sí, porque acá ¿quién, quién más que la misma corte que es el organismo superior, digamos, de esto de la aplicación de de la, de las normas, de las leyes, de la Constitución va a decidir, Y ya decidió, ha dicho, muchacho, que hay que largar agua. Claro, se ve que poco le importa para ir y controlar porque en algunos casos hay, hay gente importante o sectores importantes o políticos importantes que presentan un día un una un amparo por tal cosa y al otro día sale la decisión de la Ah, sí, tiene razón la corte, mm. tiene este como es? decidiendo a favor de esos intereses, de causas injustas, decidido a favor de los poderosos, lo vemos todos los días y esta tan entrañable como es este este con esta trayectoria, con esta historia que hay detrás de de abandono de los pueblos, del ambiente, de la gente, de los de los ribereños, y nos pasa lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay algún motivo para intentar alguna algún paso más, que es lo que se hace este todos los días o cada tanto. claro eh, Roberto, eh, la última que te hago, eh, no sé si pudiste escuchar las últimas, no sé si hubo las últimas, pero una de las declaraciones que hizo Javier en mi ley con esto de que se puede contaminar los ríos sin que pase nada, eh, es lo que opina él, eh, claro. ¿qué mirada tenés de esto, me imagino? Sí, pero, bueno, eh... pero es un, un impresentable cuando todo, lo, precisamente todo lo que ocurre en el mundo es lo contrario, mm. se trata de proteger, de darle este entidad a los derechos eh incluso a los derechos de los pueblos, a derechos de la gente, incluso el derecho del mismo ambiente que debe ser preservado. Ya ya este, el ambiente es un, un técnicamente no sé cómo se le llama, pero es un un factor importante a tener en cuenta este cuando cuando se toca algún este algún bien este natural como es el agua que corre por los ríos. Entonces, eso va en contra de todo, no solo del sentido común, sino que en to, todas las legislaciones nacionales, provinciales, internacionales, este la que quiera, así que este este creo que es un un error una una visión muy este muy anticuada muy extrema y deja de tener este sencillo porque los bienes comunes hay que hay que protegerlo y cuidarlo bueno ya creo que lo dijo bien que este cualquiera puede contaminar cualquier río porque vale cero el agua claro entonces sí. bueno esto es una creo que es una estupidez más